I need Buenas tardes queridos amigos? De nuevo, un nuevo día. Comenzamos la edición en directo, última de la semana de Entre Amigos. Todo el equipo de Radio Adventista estamos ya aquí preparados para compartir contigo estos momentos especiales, justamente hasta el curso horario. 12, 12 de junio, eh, pues fijaos ya cómo va avanzando... ...y como os decíamos es la última, la última edición en directo de Entre Amigos de esta semana... ...nos sentimos especialmente privilegiados por ello... ...queremos eh, como todos los viernes traer a vosotros un programa preparado... ...hecho con mucho cariño, eh, con mucha disponibilidad hacia vosotros... ...y queremos saludar ahora a todas las emisoras que se conectan con nosotros... La de, ...a través del grupo Seven Day Radio... ...que se conectan en el continente americano y en algún otro país de Europa... Gracias por estar ahí, gracias por conectarse con nosotros. Queremos ser útiles en vuestra programación y también a todas las emisoras de eh, la cadena de radio adventista en España. Saludamos a los que están en el norte, en el sur, todos los que componen esa cadena. Si nos vas escuchando en el coche, pues gracias por estar ahí. Si vas, estás en casa delante del ordenador, pues también muchas gracias por estar ahí. Nos sentimos privilegiados por poder estar contigo Y poder compartir estos momentos de radio. 96 265 1230, el teléfono de Radio Adventista, directo a control, directo para que puedas estar con nosotros. Pues eh, si quieres decir tu opinión, o quieres participar en directo ahora que lo, lo hacemos, puedes hacerlo. Y si no, puedes escribirnos a info.radioadventista.com. Si nos estás escuchando a través de la radicción de la tarde o de la noche, pues ya, ya sabes. Puedes también dejar tu mensaje, puedes dejar tu, tu explicación para nosotros. En la página web tienes pues todo lo que finalmente pues eh, compone Radio Ventista, www.radiamentista.com y en el blog ya sabes que tienes Radio a la Carta. estamos terminando de hacer las pruebas estamos terminando de, de consolidar ese proyecto sabes que puedes escuchar programas que hemos preparado cuando los, eh, pues los tienes a tu disposición como Encuentros con la Biblia eh, ese programa que hacemos, que transmitiremos esta noche a las 10 en directo eh, Hora Peninsular Española, pero puedes ya desde el miércoles descargarlo eh, para que puedas escucharlo cuando te apetezca y te vaya bien, Encuentros con la Biblia y los programas en directo también se están subiendo a, el, a través del blog Eh, Radio-Adventista.blogspot.com para que puedas disfrutar de, eh, de Radio a la carta. Comenzamos amigos, comenzamos la edición de hoy y comenzamos. Pues que vamos a tener en el programa de hoy. Pues hoy es viernes, ¿eh? damos eh, eh, pues la bienvenida a nuestros oyentes y eh, deciros que tendremos primero el caleidoscopio. ...después tendremos la selección... Eh, ...musical de cada día... ...que Antonio desde el control... ...Antonio Lerma hace... ...especialmente para nosotros... ...después entraremos en las efemérides... ...estaremos Esther... ...Joel, Antonio... ...y un servidor... ...no sé si vendrá alguien... ...algún espontáneo... ...pero no tenemos previsto que venga... ...ningún espontáneo hoy... ...y como siempre... ...después de las efemérides... ...tendremos el pensamiento... ...que Esther nos trae como cada día... ...y hoy pues es viernes... ...tenemos línea directa... ...con Esther López... ...a través de la línea telefónica... ...con los comentarios periodísticos... ...de las últimas noticias de la semana... ...pues desde aquí, sabemos que nos escucha... ...le enviamos ya un cordial saludo... ...a Esther López, desde Vigo... ...que entrará con nosotros aproximadamente, como sabéis... ...menos 20 aproximadamente... ...para que tenga tiempo de eh, compartir con nosotros... ...esos comentarios periodísticos... ...de las últimas noticias... ...que han pues saltado a la palestra informativa... ...durante esta semana... ...pues eh, con todo nuestro cariño... ...con todo nuestro respeto... Comenzamos, comenzamos el programa de hoy. Comenzamos Entre Amigos, edición última de este día. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Con eh, desigualdad e incidencia. Se presenta hoy uno de los grandes hitos a lograr por la humanidad. Es verdad que en diferentes países se están haciendo, o se van a hacer a lo largo de la jornada, ya empezó ayer, diferentes actos donde se está explicando, pues, a la sociedad, al mundo, eh, la incidencia y los peligros del trabajo en la infancia La verdad es que en un país como el nuestro prácticamente no tiene ninguna incidencia porque aquí es obligatorio la escolarización de los niños hasta los 16 años. No se puede trabajar eh, antes de los 14 y prácticamente antes de los 16 porque es obligatorio. Por lo tanto, como decíamos, la desigualdad en ese tema está marcada por países, economías, culturas. Pero desde el punto de vista de la comunidad internacional... Fijar en el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos parece una iniciativa realmente eh, encomiable que será llevada a cabo en, con más o menos incidencia según el país, las posibilidades y las culturas de las personas. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por este motivo ha habido, entre otros ayer, un encuentro recordatorio en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que contó con la presencia de un grupo de niños atendidos en el programa Abrazo y una parte de la Orquesta Sinfónica de la Entidad Educativa Divina Providencia. Hemos escogido uno de los muchos actos que se realizaron. Eh, en ese acto pues protocolario de sensibilización social, se habló de... ¿Cómo repercute el trabajo en la infancia? ¿Cómo debemos una oportunidad a los niños que tienen que trabajar en campo, en minas, en lugares pues muy poco preparados para ellos? Eh, hay un lema eh, en un país eh, sudamericano, dice, demos una oportunidad a las niñas tema elegido por la Organización Internacional del Trabajo fue el lema de ese encuentro que ayer se tuvo y que se intentaba conmemorar precisamente los aspectos fundamentales del de trabajo de la infancia si es verdad que en ciertos países del mundo como el entorno donde nosotros nos movemos pues el niño no tiene que ir a trabajar cuando es, está en la infancia y en la adolescencia lo que es cierto es que en infinidad de países del mundo todavía se emplea como mano de obra barata, como explotación infantil, largas horas de trabajo, 14-16 horas al día, con salarios de un euro o un dólar todavía más significativo por su trabajo. Pero finalmente la economía maltrecha de esos países les obliga a los padres a aceptar esas condiciones porque ese euro de trabajo permite el alimento para la familia durante ese día. Luego se han vuelto a recordar en los países donde las grandes marcas deportivas, por ejemplo, utilizan la población infantil para que curtan la piel de los balones, la, los utensilios de la vestimenta deportiva, porque allí la mano de obra es más barata y, sobre todo, hay muchos menos impuestos que pagar. Lo malo de todo esto es que los sueldos de esos niños siguen siendo... casi un insulto a su dignidad como seres humanos, porque luego los productos se venden en Europa o en Estados Unidos, se venden a precio, como si estuviesen fabricados en nuestro mercado laboral, con impuestos, seguridades, etcétera, etcétera. Hay una movilización eh, mundial para recordar que el niño es niño y necesita que se apliquen los derechos internacionales acuñados, Por Naciones Unidas sobre la infancia el niño tiene derecho a jugar, a disfrutar de su niñez y sobre todo a poder disfrutar de la infancia junto a sus padres, sus hermanos, sus amigos porque finalmente es lo que mejor va a permitir un desarrollo armonioso de todas sus facultades pero frente a lo que es el ideal Nos encontramos con países donde todavía se necesita la mano barata de un niño y se les utiliza bajo situaciones infrahumanas, muchos de los casos. El deprimento de su formación académica, sus estudios, la posibilidad de cursar la secundaria y, por supuesto, en muchísimos casos, la universitaria. Esos niños quedarán marcados para el resto de su vida, simplemente porque les ha tocado nacer ...en un país donde el trabajo infantil está regulado... ...y es una necesidad nacional para la economía de sus referentes países. ¿Cuánto tenemos que ver los países ricos... ...en esta mala distribución de las riquezas en nuestro planeta? Pensamos que mucho, porque en los últimos años... las últimas décadas ha habido un traspase de fábricas... ...hacia el tercer mundo... con la excusa de que allí es más barato, pero ese costo más reducido no se ve luego reducido en la compra que hacemos en los países del tercer mundo. Podríamos dar una larga lista de empresas altamente conocidas por sus grandes campañas de publicidad que siguen empleando mano de obra infantil para sus propios eh, hallazgos Y adquisiciones económicas Y otro sector También muy marginado dentro de la infancia Son los derechos de las niñas En diferentes países del mundo Se sigue practicando todavía La mutilación genital O se sigue todavía Empleando desde muy pequeños Contratos matrimoniales Donde los padres venden a niñas Todavía siendo niñas Por cantidades de dinero establecidas A hombres que le triplican Cuatriplican la edad simplemente para que sean o damas de cama o sirvientas en, en sus hogares. La verdad es que hay muchas cosas que tendrían que ser erradicadas directamente. Fijaos, muchas desempeñan tareas domésticas no remuneradas para sus padres en hogares de terceros Con mayor frecuencia que los hijos de, de varones, estas tareas pueden incluir el cuidado de otros niños, la cocina, la limpieza... Por otro lado, realizan también trabajos ocultos que conllevan riesgos mayores y la exposición a la servidumbre por deudas, la explotación sexual, comercial e incluso explotación pornográfica. La Biblia tiene un lugar especial para la infancia... Jesús dijo en cierta ocasión a sus discípulos, Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser niño. Ser niño es uno de los grandes privilegios que la humanidad no debería nunca de trucar ni debería nunca de entorpecer. Para Dios, nuestros hijos, es un gran regalo que ha puesto en nuestras manos para que hagamos de ellos seres humanos, con capacidad de pensar, de decidir y ser libres. La explotación infantil va en contra del Evangelio, va en contra de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por ello, es importante que los países ricos podamos pues, ayudar a desarrollar sistemas sociales donde la infancia sea cuidada, donde la infancia sea protegida y donde el niño pueda seguir siendo niño. hasta que la edad le lleve al mundo de los adultos y ya tendrá tiempo de problemas y de circunstancias a lo largo de su vida. Nos alegramos que al menos un día al año nos acordemos de la infancia, nos acordemos de la explotación infantil, una de las grandes lacras de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Y ojalá, ojalá que podamos ir avanzando socialmente para recuperar la dignidad de todos los niños del mundo, porque mañana serán adultos y tienen el derecho Y el privilegio de ser criados para ese momento trascendental, cuando sean adultos. Ojalá que tú hoy y yo dejemos el mundo un poquito mejor y consideremos a los niños que están a nuestro alrededor como el gran tesoro de Dios para nosotros. en Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos to A oración Después de la selección musical, como cada día, entramos en la sección de efemérides. Eh, Antonio, Esther, Joel y un servidor pues para hacer esa parte de la historia que tantos eh, detalles nos aporte y que tanto aprendemos los unos con los otros. Así que adelante, vamos a, a entrar 12 de junio en las efemérides de lo que ha sido la historia en nuestro mundo hasta hoy. Pues así es, escuchamos ya la sintonía de nuestras efemérides y estamos como muy bien, dice Pablo, a 12 de junio. Y este día, en 1754, Dorotea Christian Exleven, uy, qué nombrecito, se convierte en la primera mujer en obtener un doctorado en medicina por la prestigiosa Universidad de Hale. ¿Sí? Sabes que estaba totalmente prohibido. Llama la Fue atención. De 1754, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, antes de la Revolución Francesa. Y sin embargo, no, y sin embargo hoy hay más estudiantes... chicas en la universidad sí. que chicos y con mejores notas El primer doctorado uh -huh. curioso curioso 1872 se inaugura el primer ferrocarril en Japón, tal día como hoy. Uh -huh. Bueno, es un país tecnológicamente salga de la isla? No, es un país tecnológicamente muy avanzado. Muy avanzado. O sea que en, en Japón eh, están estos famosos trenes suspendidos uh -huh. sobre sobre cómo le llaman magnéticos que no tocan, no tienen ningún tipo de rozamiento y son prácticamente trenes que que vuelan. Sobre raíles, pero que crean un campo Incluso magnético. Sobre monorraíl. Exactamente monorraíl. Y pura tecnología. Es cierto que los recorridos, no, bueno, claro, es un país pequeño y no. Pero sobre todo la grande ciudad, pues funciona y está muy bien. Ah, Qué interesante, ya... yo no sabía eso, ¿eh? sí, que, sí, que sí, podía sí, flotar. sí, sí. Es como Qué crean, joder. es un poco parecido al al overcrash, estos estos barcos que. Sí. <risa> Estos barcos que flotan sobre sobre el agua, ¿eh? que generan una bolsa de, de, de aire y entonces se suspenden y no tocan prácticamente el agua. Pero Muy algo parecido en campo magnético. Qué chulo. Qué eh... bonito. Muy bien. 1956, un 12 de junio, el misil intercontinental estadounidense Atlas, con un supuesto alcance de 9.000 kilómetros, mm. hace explosión en un vuelo de prueba. Fantástico. Porque fantástico. Por eso. ¿Por qué? Tiene que calcular ya. todos los obstáculos en 9.000 kilómetros, ¿no? no que si pasa un pato, la hoja, vuelve a prueba <risa> Oye, es de aquí a una... 9.000 kilómetros, despeja todo, <risa> que vamos. No, hombre, Yo no sé si Piongian volarías... también ha pedido, por favor, despejen que voy o, o no, no lo sabemos. Supongo que volvería mm. a una, una altura no de garantía, no lo sé. De todas las formas, ese tipo de misiles llevan radares también, o sea, sistemas de detección, ¿no? Eso escucharía mucho de todas maneras, ¿no? Cada vez que pasa algo así con un misil, ¿no? Es que se ha puesto delante y ya está. Yo le había dicho de quitarse. O sea, es que había una oca que... <ríe> está bien, está bien. 1964, 12 de junio. El Otto Hahn, primer navío europeo de propulsión nuclear, es votado en la ciudad alemana de Kiel, antigua, la, antigua República Federal. Federal alemana. Bueno, uh, bueno, ya sabemos cómo. Bien. Bueno, sabemos propulsión tenemos idea, nuclear. no? Exactamente de propulsión nuclear, y... que son bastante delicados también, porque cuando ha habido algún problema, después de esa fecha ha habido algún problema con tantos submarinos rusos como estado como americanos uh -huh. y que e ingleses. Esa, y ingleses también. Eh, Que, que son muy delicados. Evidentemente que tienen una gran autonomía, que es una de las cosas que se buscan, son muy muy silenciosos también, pero conllevan eso, el uso de energía nuclear, que siempre es delicado. Uh -huh. Bueno, mientras no exploten, ¿verdad? A ver, a ver, vamos a hacer? 1971, 12 de junio, vuelve a correr el agua por el acueducto de Segovia después de medio siglo inutilizado. Ah, ¿sí? Pero sería una histórico algo, no Pero no ahora sé. ya no, claro. No, no, ahora, ahora ya no. Ahora que yo sepa, no. no Pero en el sé. 71 sí, nuevamente bueno. volvía a correr agua por ese acueducto. No, está bien. ¿Lo habéis visto? Bueno, habéis visto sí, sí, Segovia, sí. el acueducto. Para eso se construyó, ¿no? Uh -huh. Por parte de los romanos para llevar agua de una de, de una parte de la ciudad a otra. La verdad es que... Cuando uno lo ve con esa altura, dice, madre mía, para llevar agua. Hoy en día, que claro, ponen esas tuberías que desde luego a nadie se le ocurriría visitar una ciudad para ver tuberías. Sin embargo, no, para ver el no. acueducto de Segovia que finalmente hay mucha gente. es no tubería. De, bueno, es una canalización, una canalización de agua y está bien. El, el, el, este sistema que tenían los romanos También lo utilizaban eh, los, los árabes en Granada en la, en la Alhambra de Granada Si lo sabéis había Hay canalizaciones, no tuberías Canalizaciones uh -huh. que traían el agua Desde eh, Sierra cierto. Nevada Además es bonito, o sea que... utilizan esa misma mini canalización sí. en la propia Alhambra sí. eh, Y tú vas paseando por allí y te encuentras de pronto pues una fuente que de la cayendo. cual sales Exactamente. Um, Y va sí, a otra, sí, más sí. abajo, y, va así, o y sea, bajas está... las escaleras y estás fresquito porque vas tocando está, el agua En la zona de, de, Levante, sí, de Levante Bajo sí. eh, había otra otra forma de canalización heredada también del, del mundo árabe Que es para, para, para pasar eh, diferentes niveles sí. con una rueda Ajá. Eh, una una rueda que la, la como impulsa, una noria justamente entonces va, va lleva unos unos como unos especies de, de cazos más yeah, o menos sí, grandes entonces va dando vueltas con carga y entonces arriba de Suelta. descarga y entonces ah. pu pu pueden subir el, lo que es el diámetro de la de la, de la rueda, vale. pues puede subir el el nivel del de agua arriba. Los famosos bancales, ¿no? que Just, se okay. Justamente. Está Eso los, los árabes eran especialistas, especialistas claro. en canalizaciones de acequias. Mm. Es que Qué para el mundo árabe el agua es eh, símbolo de riqueza. Pensemos que vienen todos los países árabes son países o que están en el puro desierto. O que tienen muy poca agua. Para eh. nosotros cada vez más desertizados sí. también, ¿eh? porque sí, no, ahora no. mismo Vamos estamos en plan tener... transbases sí. y estamos ahí haciendo ampollitas. Vamos a tener que aprender de ellos o recordar la tecnología que ellos tenían, ¿sí? porque. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues continuamos en el tiempo. 1985, 12 de junio, España se adhiere a la Comunidad Económica Europea, a la Organización Europea de Energía Nuclear uh -huh. y a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Ahora, ese sí. año decimos no bueno. vamos a, ¿A adherir qué, a todo a qué nos adherimos a todas Venga. las, a ver ¿quién a nos todos admite? los club los club y asociaciones <ríe> a ver eh, ya que el, G, el bueno, g8 ya que el g8 no nos no ha admitido pues a ver si lo conseguimos sí. con el con, con en el 85 con, con el g5000 yo creo que si hiciera un g5000 entrábamos no en el g20 ya estamos invitados somos amigos de Francia. Pero qué malísimos sois. Sí, sí, no, y ahora que sí. hay debate también con toda la energía nuclear en España. Sí, sí. sí, sí Vamos que, a ver que, qué bueno. hacen. No se ha decidido Aquí, nada todavía. Aquí ¿no? Garoña sigue. Tentar. No, sí, sí. Por lo visto a va, ser, va a seguir va a seguir 10 años más. Sí, va sí, a cumplir los 40. Sí, sí. Les han sí, sí. puesto unos requisitos bueno. bastante estrictos. Oye, yo voy a cumplir dentro de poco 50. Cuando explote la cierran. Eh, yo, no, yo voy no. a cumplir dentro de poco 50 y no pasa nada. ¿eh? Claro, que está estupendo. Que sí, no pasa nada. ¿Quién ha dicho eso? El otro día, no sé si ahora recordaré el dato, el otro día por otro medio de comunicación escuché una entrevista ...a un físico nuclear, un doctor de estos que valoraban... ...y entonces entre la información que dio y me llamó mucho la atención... ...es que generar un kilovatio de energía en una central nuclear... ...cuestaba, me parece que eran 37 pesetas o una cosa así... ¿Sí? ...generarlo con eh, energías alternativas o digamos estas más ecológicas y tal... ...costaba casi 500 y pico eh, euros... Así es pero que, claro, que la el gente. Mañana. Sí, no, pero la gente, claro, él comentaba y dijo: bueno, pues si la gente está dispuesta a pagar lo que ahora se paga por 50 euros, o por ejemplo, un recibo de 50 euros de luz, pagar eh, 2.500 o 3.000 euros. Pues, bueno, esa es el es equivalente. Es que a lo mejor no sería la gente, sería el gobierno el que tendría que... Sí, pero ¿el gobierno eh? dónde te piensa que va a sacar dinero? es que, eh, ¿El dinero es... tienen? Eh? Sí. Lo que pasa es que lo dan a los bancos <risa> y hacen ahí su ruedita no, no, a la no, gente nunca les llega. El, lo que el, el gobierno <risa> ha dado a los bancos son eh, garantías y tal, pero... no hay tanto dinero. Papel se puede fabricar todo el que queramos. Y pero, en realidad, pero, y pero los, costes, los costes claro. los, los ponen en algunas personas. O sea, eso vale tanto porque eh, tal no, y cual persona bueno, dice que vale tanto. Yo, yo no discuto. eso todo. negociando sí, se puede bajar, sí, ¿no? pe, Bueno, pero negociar, pero claro, habría que negociar todo. Y si tú bajas no, Tenemos coste que ver si nos interesa producción, producción, tener no, tierra para más años o no. no. Ese es el tema. No, no, <risa> pero bueno, es igual. Simplemente que me llamó la atención, ¿no? La diferencia que había del precio de la de generar sí, un sí. kilovatio, ¿no? Por cierto... Eso es bueno, que el, el, le han pegado una subidita al petróleo, Al, ¿eh? al petróleo. No, está, sí, por, por, estaba bastante bajo Por lo de la ahora. crisis. Claro, está bastante bajo. ¿Y eso la el, electrici el el electricidad que ahora te hacen en el informe de la luz que tengas que elegir una compañía? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero eso es normal. Ahora, digamos que la compañía eléctrica española, que era hasta ahora un monopolio, se ha liberalizado en el sentido de que ahora se pueden haber otras compañías que te dan ese mismo servicio hay por lo menos 30 simplemente me parece, sí entonces porque hay varias eh, eh, autonomías y entonces en cada zona funcionan unas otras y tú te puedes apuntar a la que quieras y si no haces ningún cambio que la gente no se preocupe va a recibir siguiendo el servicio eléctrico va a seguir pagando su recibos porque la compañía que hasta ahora daba el suministro general tiene su propia distribuidora uh -huh. entonces bueno lo que hay que ver es un poco bueno hay públicas hay distribuidoras públicas donde el gobierno va a poner el valor del kilovatio y después hay otras que son privadas que ahí habrá que ver un poco la oferta, uh -huh. las garantías la oferta, lo, bueno, estas cosas ¿no? uh -huh. pero ahí creo está. que es a partir del 1 de, de agosto o de julio, me hay que ir investigando ya que va a empezar, <risa> si son sí, 30 sí, sí, no, ayer, es que te lo comento porque ayer me leí la información que recibí en casa junto con el recibo sí, de la yo, luz, ¿eh? yo, yo sí. también lo, lo, lo Exactamente. recibí Entonces, lo bueno, es que que vamos un rato, a ver. Un rato le leyendo grande ¿eh? sí, bueno, pero la La información cuesta, es, importante, claro, es, importante. es importante. 1992 12 de junio se inaugura en Río de Janeiro la cumbre de la Tierra en la que se adoptan una serie de medidas para frenar el deterioro medioambiental del planeta. O sea, estamos intentando por un lado intentando intentamos salvarlo y por otro lado lo contaminamos y por otro lado defender lo que tenemos, sí. Bueno. ahí estamos. Nice. 1993, 12 de junio. El Papa Juan Pablo II inicia en Sevilla su cuarta visita a España y rinde homenaje a la gesta evangelizadora de España en América. Seguro que los indios americanos no pensaban seguro, lo mismo. Seguro, ¿eh? seguro, eh, seguro. Todo que es, ¿Cómo se llama? ¿El libro negro o algo así como era? ¿El, el ¿Libro, libro gordo de Petete? De... No, no es No, no. <risa> <risa> A ver es que Petete haya ido con Cristóbal Colón a Evangelio. <risa> pues no, nos consta, no nos consta, no nos consta. <risa> pero... Madre mía, madre No, bueno, pero sí, evangelizadora, entre comillas. ¿no? Entre múltiples bueno, comillas. Eh, la línea entre evangelizar y... Y adoctrinar es, es es muy fina, ¿no? Imponer. Y los españoles no nos caracterizamos mucho por por ser muy democráticos cuando colo cuando eso? colonizamos eh, ese precioso continente. Sí. Delicado, con el cariño delicado, que les tratamos. Sí. Bueno, pero piensa que en ese momento eran salvajes. Claro. Había claro, claro, claro. No sé quiénes eran quién más era? salvajes, <ríe> si Había nosotros o ellos. Había que enseñarles eh, cómo se, yo qué sé... Los cómo pobres se defendían. Cómo se organizaba la, la Inquisición, claro. y cómo se <ríe> hacían las guerras y estas cosas. Había que enseñar muchas cosas claro, claro. Efectivamente, efectivamente. había que educarlos es como claro? preparar una inquisición en dos días ¿no? claro. es fácil manual de unos tronquitos un poco de fuego en fin eh, manual de inquisidores Triste. modernos <risa> qué malos seguimos venga en 2003 12 de junio la ONU concede a las tropas estadounidenses un año más de inmunidad frente a la corte penal internacional Bueno, las eso, tropas cabezas, es, es la, Esto de la inmunidad de mí esto no me eh, no me convence. Porque si necesitaban la inmunidad sería por algo. Aguarián, claro, ya sabemos claro. Que, claro. que en eh, tiempo malignos. de guerra, en tiempo de guerra, mmm, los derechos humanos a veces desaparecen por, a no, veces. por no decir siempre. ¿sí? ¿no? Siempre. Dejemos no sé si un no. poco la eh, duda. El beneficio ese, de la duda. Eh, no no no. Ese fue, pero... no ese fue uno de los puntos que más en duda puso la autonomía de Naciones Unidas durante todo ese periodo. Es, es decir. se podía cuestionar a países como Irán, Irak, etcétera, pero no se podía cuestionar ni a Francia, ni a Alemania, ni a, ni a Estados Unidos. Eh, claro, eso eso debilitó muchísimo el prestigio internacional de la de la ONU y finalmente se ha convertido y lo siento de decirlo porque finalmente yo creo que podían haber hecho un gran trabajo se ha convertido un poco en en un en un eh, organismo burocrático y presa ¿Eh? presa de, de, de bueno de, de, de ciertos países de ciertos países mm. que no que tienen veto que, que, que es otra tiene, cosa que no que yo no quiero eso lo, lo, lo veto lo, y se ha acabado entonces claro tu vetas a una mayoría pues si se veta y no se lleva adelante y no se hace exactamente no. hay tantas injusticias en el mundo 2005 12 de junio una mujer se convierte en ministra por primera vez en la historia de Kuwait Bien. En Cuba y tú una mujer, eh, pues se llama la atención, eh. el país llama la atención más, sí, sí. Uno de los países más ricos por el petróleo sí, sí. Con el, el apoyo de un Estados país, Unidos, eh, no ahí, sé Ahí, pero ahí sabéis con que, una que, una que, cultura que no se bebe agua, no, se bebe petróleo. petróleo El agua es más cara que el petróleo allí, eso es cierto Pero me llama la atención una mujer, bueno, no sé Bueno, mira, ahí está, ahí, está, ahí bueno, está la bueno, 2005 De todos modos, bien. tuvo que esperar, ¿eh? 2007, se registra en España la presentación inhalada de la insulina Para todas aquellas personas, pues que ya sabéis, tienen que diariamente sí que inyectarse es, es, es, una un la, es una de Es un verdadero avance, sí, tú lo has dicho La verdad es que las personas que tienen problemas con la diabetes El, el, el estar les, siempre les, pendiente Pero les ha cambiado la vida, ¿eh? Sí, sí, sí, uh -huh. sí siempre pendiente de, de esos pinchazos y del control y tal Bueno, es una enfermedad que poco a poco va mejorando los adelantos científicos la calidad de vida de sus eh, afectados digámoslo. Uh -huh. bueno. poquito a poquito y en 2007 terminamos ya con las efemérides de hoy un 12 de junio el Banco Santander ponía en marcha la mayor operación inmobiliaria de la historia empresarial española con la venta de todos sus inmuebles en España a excepción por supuesto de su sede en Santander por 4.000 millones de euros uh -huh. sí oye y pasaron bueno. y pasaron de, de, de locales en propiedad a locales de alquiler curioso eh llama la atención, sí. uh -huh. Bueno. Eh, sub, supongo sub, supongo que la hipoteca que sacaron para ellos no sería una hipoteca basura, ¿no? <risa> Qué mal. Bueno, si es alquiler, no necesitaban hipoteca, pagaban los ¿Y alquileres. Y, oye, está, oye, no igual era. pedían ayuda los 400 y, y, euros del hotel. Y, y, y, en ¿quién, ¿Y quién le daría la bala a este, a este banco para, para, pues, para los, los banco contratos de, de alquiler? El Banco de España, seguramente. <risa> bueno, ¿qué tenemos de Femilides? Bueno, espera, espera. Y en cuanto a defunciones, ah, nacimientos y defunciones, ah, vale, que vale. siempre traemos alguno. Hoy tengo yo uno, ¿eh? Esto va a gustar a los dos. Tengo uno yo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes uno? A, ver, sí, para, a ver no, no, para el, final, para el final Bueno, simplemente destacamos a Gregory Peake, actor estadounidense eh, Que moría tal día como hoy en el año 2000 algo Porque se me ha borrado el algo, pero bien, eh, un 12 de junio Un 12 de junio Así que Gregory Peake, eso es, muy bien Bueno, y yo la efemérides que traigo Es que hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor ¿Ah, sí? años ah, pues, pues, 22 años 22 años 22 añitos Pues nada, ya queda menos para que se marche de casa, Antonio, tranquilo <risa> Un poquito más, aguanta un poquito más Que ya, ya estamos Los 30, los 35, los 40 ya están cerca Yo ya le voy empujando ¿eh? Ya, ya, pues ya, oye, oye, ya sabéis oye, cuáles que, son mientras mis te teorías el Marcon, ¿eh? No, no, <risa> eh, sí, bueno, es un, es un piso, no es muy alto tampoco. <risa> ya sabéis mis teorías Pero bueno, hoy cumplo 22 años Bueno pues, pues desde aquí le, a Rubén. Le enviamos bueno, un saludo claro, sí. a Rubén, también a su madre, ¿eh? porque te, te, tener un hijo tanto tiempo es un es, sí, sí, es, sí. es, es un logro, lo digo por experiencia. Te quedan muchos muy todavía bien. para que cumpla esa sí, edad porque, el porque tuyo. Sí, porque si Antonio eh. está intentando ya que se vaya, yo ya eh, a mí no me han dejado ni intentarlo. Es decir, que yo estoy a cero para eso, Antonio. Bueno, bueno. y después de esta conversación tan constructiva, tan profunda, vamos uh -huh. a hablar de las efemérides, digo de hoy, y de las efemérides, del, del pensamiento. pensamiento, exactamente. Hoy es un pensamiento que a mí me gusta mucho, eh? aquello, me parece muy bonito. ¿De qué hablo cómo se llama? Pues se titula Aquí estoy yo, ah. y veis a ver. Bueno, pues vamos a escucharlo con mucha atención. ...aquí estoy yo. Una vez, un sacerdote... ...estaba dando un recorrido por la iglesia al mediodía. Al pasar por el altar... ...decidió quedarse cerca para ver quién rezaba. En ese momento se abrió la puerta... ...y el sacerdote frunció el entrecejo... ...al ver a un hombre acercándose por el pasillo. El hombre estaba sin afeitar desde hace varios días... ...vestía una camisa rasgada y tenía un abrigo gastado... cuyos bordes se habían comenzado a deshilachar. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza y pasados unos momentos se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre, siempre a mediodía, llegaba a la iglesia con una maleta. Se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó ¿Qué haces aquí? El hombre dijo que trabajaba cerca y como tenía media hora libre para el almuerzo, aprovechaba ese momento para rezar. Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo, Señor, solo vine para contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de mis pecados. No sé rezar muy bien, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, aquí está Juan. El sacerdote, sintiéndose un poco tonto, le dijo a Juan que todo estaba bien y que era bienvenido a la iglesia cuando quisiera. Más tarde, cuando se arrodilló ante el altar, sintió derretirse su corazón con el calor del amor y encontró a Jesús. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Juan. «Señor, solo vine para decirte cuán feliz soy desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de todos mis pecados». «No sé muy bien cómo rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, aquí estoy yo». Cierto día, el sacerdote notó que Juan no había venido. Los días siguieron pasando sin que Juan volviese para rezar. Continuaba ausente, por lo que el padre comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Allí le dijeron que estaba enfermo, pero que, pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado... Todavía creían que tenía posibilidades de recuperarse La semana que Juan estuvo en el hospital Trajo muchos cambios Él sonreía todo el tiempo Y su alegría era contagiosa La enfermera jefe no podía entender Por qué Juan estaba tan feliz Ya que nunca había recibido ni flores Ni tarjetas, ni visitas El sacerdote se acercó al lecho de Juan Con la enfermera Y esta le dijo, mientras Juan escuchaba Ningún amigo ha venido a visitarlo Él no tiene a quien recurrir «¿Sorprendido, Juan?», dijo con una sonrisa. «La enfermera se equivoca, porque ella no sabe que todos los días desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo mío viene. Se sienta aquí en la cama, me agarra de las manos, se inclina sobre mí y me dice. Solo vine para decirte, Juan, cuán feliz soy desde que me encontré con tu amistad y te liberé de todos tus pecados. Siempre me gustó escuchar tus plegarias. Pienso en ti cada día. Así que, Juan, aquí está Jesús». No puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia de piedad se va, allí es tu hacia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que en viso reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia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 Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que en mí se reflejado en mi tan solo fue su luz y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados sin su mérito tu amor y es por tu gracia Tu perdón, mi justicia queda lejos tu perfección. Estás escuchando entre amigos en Radio Adventista, línea directa. Bueno amigos, pues hoy es miércoles, es el día de las entrevistas eh, y como sabéis, hoy miércoles, no, no, no, no, ¿qué digo yo? Uy, que he puesto el chip. Hoy es viernes, hoy es viernes y es el día de línea directa, exactamente, eso sí. Bueno, pues en línea directa ya sabéis que tenemos a Esther López que nos eh, habla desde Vigo y bueno, pues gracias a las comunicaciones, gracias al teléfono, pues la tenemos aquí muy cerquita. ¿Qué tal estás, Esther? ¿Qué piensas? Hola. ¿Qué tal? Iba a hacerte una pregunta rápida para para empezar el, el tema de hoy. A ver, cuéntame. Aprovechando tu pequeña confusión que es lo más normal del mundo, nos pasa a todos. Ay, ay, ay. Te cuento. Pregunta rápida, directa. A ver. Viernes es con B o con V? Con V. Eh, Perdón. Con ah, bueno, bueno, no vaya a ser. ¿Y lo de miércoles lleva tilde o no? Sí. Ah, pues ¿sabes qué? ¿Qué? No lo tiene tan claro mucha gente. Ah, ¿no? No. no. que no. vaya. Línea, por ejemplo, lleva tilde, porque eso es drújula, ¿no? Uh -huh. Entonces si ponemos línea directa, y tú, por ejemplo, tu nombre, Esther, lo escribes con TH, como el mío. Uh -huh. ¿Ah? Sí. Bueno, pues hay muchas personas que esto no lo tienen claro. Uh -huh. Bueno, aunque Esther aunque ester, se puede escribir también sin h, ¿no? Me parece también, también, pero por ejemplo, el el mío es con h. Uh -huh. Entonces a veces lo indico porque cuando, por ejemplo, los oyentes o, o, o las personas que quieren eh, participar en la radio Eh, ...pues quieren escribirte un correo electrónico... Uh -huh. ...a veces el error y por la razón por la que no llegan los correos... ...es que porque ponen ester sin H, por ejemplo. Ah, mira, mira, mira. Por ejemplo, o algunas otras cosas extrañas. Uh -huh. Y se estarán preguntando a los oyentes... ¿Y esta, ¿Y esta oyente, lección no? de, de, de lengua? <risa> ¿Qué pasa aquí? <risa> ¿De gramática? A ver. Eh, sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hay algunas cosas que se dan por sentado... Uh -huh. ...en la sociedad actual. Antes hablabais, por ejemplo, ¿verdad?, de los niños y el trabajo y tal... Eh, a veces nosotros damos por sentado que los niños no trabajan, ¿verdad?, y que no deberían trabajar porque vivimos aquí, pero uh -huh. en España también también lo, los hay, ¿verdad?, y es algo que evidentemente requiere reflexión y solución contundente. Bueno, pues ¿sabes una cosa? Uh -huh. A veces se da por sentado que mmm, todos aquellos que trabajamos en los medios de comunicación uh -huh. eh, sabemos hablar bien, utilizamos bien el lenguaje, y utilizamos la ortografía correcta. Uh -huh. ¿Mm? Pero me vas a decir que no es así, ¿verdad que sí? Eh, je, je. No te voy a decir <risa> nada que tú no sepas. <risa> no, pero, ¿sabes? Yo en las últimas épocas incluso felicito a, a los oyentes que nos envían correos electrónicos correctamente escritos. Uh -huh. Porque la verdad es que, es que bueno, es para abordarlo, no sé si, mandando a todo el mundo, ¿sabes cómo cuando... pierdes todos los puntos del carné ...y tienes que ir a la autoescuela otra vez... ...pues igual pero al colegio ¿no? ...pues sí, yo empezaría a poner faltitas... ...chis, chis, chis, chis así con bolígrafo rojo... ...como me ponían a mí cuando era pequeña... Uh -huh. ...y mandaría a todo el mundo otra vez a cuarto de primaria... ...cuando tenían que... los exámenes de ortografía... Eh, es. ...que además eran contundentes... ...o las acertabas todas... no había forma, ¿no? Uh -huh. La verdad es que cuando te mandé en la noticia sí. eh, para, para hablar hoy sobre esta... Eh, porque es muy peculiar esa noticia. Es, exactamente, ¿sí? sí. Lo que me, me llama la atención no es ni siquiera el hecho de que haya tantísimas eh, faltas de ortografía incluso entre profesionales, sí, sí. sino que, claro, con la proliferación de los blogs, ah, con la proliferación es. de todos estos medios eh, de comunicación, Ajá. pues claro, eh, la verdad es que cada vez se respeta menos el lenguaje. Bueno, ya con los móviles yo creo que empezamos a hacerlo, ¿no? Claro, a respetar sí. muy poquito el lenguaje. Y yo creo que ya nuestros jóvenes... Estoy mm. convencida de que mmm, utilizan el lenguaje de una forma, en fin, mmm, claro, poco respetuosa. Es que que, pero es que los que mayores también... De todas maneras, eh, totalmente cierto, pero hay que distinguir de todas formas un matiz. Vamos a ver, evidentemente, yo también envío mensajes eh, por el móvil, ¿no? Uh -huh. Pero eh, es que hay diferentes momentos para utilizar según qué lenguajes. Uh -huh. ¿sí? Es decir, yo en mi vida personal utilizo expresiones... no malsonantes, pero me refiero a expresiones de carácter coloquial que uh -huh. en la radio no utilizo, por ejemplo. Uh -huh. Juegos de palabras, depende con quién estés hablando, utilizas ciertos tipos de lenguaje para entenderse, ¿eh? uh -huh. me, forma parte de, del ejercicio de la comunicación. Escribir un artículo en un periódico es totalmente diferente al lenguaje que tú utilizas, porque uh -huh. es un lenguaje narrativo, explicativo y unas normas de redacción. Uh -huh. en la radio cuando escribo por ejemplo la presentación de mi programa de mis programas siempre la escribo las primeras 30 líneas van siempre redactadas es un lenguaje diferente porque es otra otra forma de hablar claro pero de lo que estamos hablando aquí no es de que cambiemos verdad la jerga o no es que a lo mejor pues pongas un por en no, el no, mensaje no no yo me refiero a por ejemplo haya sin h y con Y o vamos, este tipo de, vamos, de ¿no? lenguajes que a veces incluso con los mensajitos pues lo hacíamos más corto lo hacemos queriendo a veces pues para reducir claro, al máximo claro, el espacio que, que es, nos cobren si más si fuera, si fuera porque no lo sabemos y si estamos ahorrando letras de acuerdo pero vale, que lo es, hemos extrapolado terminar. lo hemos extrapolado pues al messenger a, a, a, todo, a los blogs a, a, todo, a todos todo. entonces a claro creo Manusina, que ya un correo electrónico que es el medio de comunicación y es que no hay ...una falta de ortografía... ...hay cinco mil faltas de ortografía... ...que ¿eh? claro, o sea, los ojos al principio... ...hay ¿no? una petición musical sin un solo punto... ...ni coma ni nada... ...de uh -huh. repente son tres o cuatro líneas y, y, y no sabe lo que, lo que pone allí... ...por uh -huh. ejemplo... ¿no? Uh -huh. y, ...y luego el artículo hace referencia por ejemplo pues a los típicos... ¿no? ...por qué es... Eh, ...que si llevan tilde, que si no la llevan... ...los monosílabos, los pronombres, los adverbios... Eh, ...palabras como examen, como imagen... ...que hay quienes lo, lo acentúan y tal... Problema, entiendo yo. Vamos a ver, mucho antes de llegar a, a, a todo este lenguaje, es inconcebible que una persona pueda pasar por el bachillerato sin aprender a poner tildes. Pero es que es inconcebible que acabes primaria ¿eh? uh -huh. sin aprender a escribir correctamente y poner había a con H y con B y este tipo de cosas. Porque uh -huh. si hacemos una enciclopedia de locuras ortográficas, las hay, pero vamos, de todos los colores. Yo he visto cosas escritas, como vosotros que estaréis recibiendo. emails continuamente que no tienen explicación porque hasta ¿sabes? yo suelo decir que duele la vista ¿no? Entonces, ay, ay, ay, ay ¿cómo yo a cuando esto? leo estas estas eh, faltas de ortografía me pregunto si no se me harán habituales quiero decir claro eh, normalmente eh, tomamos o sea nos enseñan eh, la gramática uh -huh. eh, las, eh, la ortografía y bueno sabemos eh, ciertas pautas para claro. ciertas palabras pero sí. claro si constantemente todo el mundo eh, lo vamos lo utilizando den... mal claro. al final la verdad es que te haces un poco un lío un lío, ¿no? Claro, de todas formas, fíjate, depende. Yo entiendo que, que es una cuestión cuando cuando me enviaste la noticia. Yo recordé rápidamente la forma en la que me enseñaron a mí ortografía, ¿no? Uh -huh. Y yo tuve la tremenda suerte, porque ahora entiendo que fue una suerte de, eh, pues, eh, estar los primeros años en primaria en un colegio, concretamente en, en la ciudad de la Coruña, eh, donde la ortografía era un capítulo muy esencial eh, ya con edades muy tempranas. nos hacían, bueno, pues textos de redacción, dictados y demás, en eh, los que eran especialmente mm, cuidadosos con el tema de la ortografía. Uh -huh. Hasta tal punto, hasta tal punto, que yo recuerdo la primera falta de ortografía que cometí. Vaya. Sí, no, no, la recuerdo yo no llego a, eso, a mí ¿eh? me gustaba la ortografía, y además te voy a, te voy a contar cuál, porque es muy peculiar. Eh, a mí me gustó siempre la ortografía, me apasiona la puntuación, los estiles, escribir... Con, con esa coquetura ¿no? de, de utilizar una ortografía correcta. Es, una, es algo que me gusta mucho. ¿no? Bueno, yo recuerdo recuerdo que fallé porque no sabía qué significaba la palabra. Mi primera falta de ortografía marcada con un, con un rojito en un examen, y por eso me acuerdo, porque no me había gustado nada, era visillo. Uh -huh. Yo cuando era pequeñita no sabía lo que era un visillo, era una palabra que yo no había oído nunca. Y claro, por deformación siempre te decían, ante la duda pon B, No vaya a ser que claro. la, la, el error de poner V. Vaya. Y claro, yo escribí visillo con B. Yo no sabía lo que era un visillo. Uh -huh. Entonces, claro, pues puse visillo con B, claro, tremendo circulito rojo. Y yo, claro, pero es que yo no sé lo que es esto. Bueno, pues, al final es un visillo. Palabra que he utilizado, por cierto, muy poco en mi vida. Pero <risa> me refiero, eh, ya desde pequeños pues nos ayudaban a, a interiorizar la conveniencia de escribir con coquetura, uh -huh. ¿eh? con ortografía. claro se supone que yo esto en cuarto y en quinto de primaria ya lo había interiorizado y no soy ninguna superwoman ni ningún cerebro eh claro si si tú llegas a, a, al final de la primaria y no tienes ni idea o sea y, y además nadie te ha corregido esto Pasas por la universidad, que por cierto es un dato que se había dado no hace mucho. El nivel de ortografía de los universitarios es tremendamente uh -huh. malo. ¿no? Esta era una pregunta. ¿A ti te sí. suspendían los exámenes por la ortografía? Porque no, a mí, mira, a mí no sé qué me qué lo suspendían. Cosa, era un colegio que eh, daba mucho valor a las buenísimas notas. Uh -huh. Y claro, cuando te acostumbras a tener los exámenes clavados, especialmente en capítulos como ese, pues luego uh -huh. no te molestaba mucho llevar faltas. Uh -huh. Pero te bajaba la nota abundantemente. Uh -huh. Yo me acuerdo en mi colegio que si hacías un examen con contestaciones correctas, sí. pero la ortografía estaba mal. Había no sé cinco, diez, no sé cuánto, sí, cuál sí, era el sí, número te de restaba, te restaba punto, ¿Eh? sí. no, no que te restara, sino que llegaba un número, no, no sé un, si era cinco, 10, que sí, te claro. suspendía en el examen. Sí, sí, da sí. igual el contenido. Efectivamente, pero es que es que esto es normal. Mira, eh, abundando un poco en esto, eh, algunos seguirán. Se bueno, es que la ortografía, mmm, no vamos a ver. Nosotros vamos a estar utilizando el lenguaje y la ortografía el resto de nuestra vida. de ahí destaco el, la importancia del aprendizaje pero en cualquier caso eh, tanto tú como yo, pues para relacionarnos por ejemplo con las empresas que nos dan trabajo tenemos que mantenernos en contacto escrito, probablemente habremos escrito un currículum, probablemente nos hayamos dirigido a nuestros jefes, el impacto de, de una carta, de un email ¿eh? de una uh -huh. comunicación escrita con faltas de ortografía uh -huh. es lamentable uh -huh. ¿Eh? o sea yo digo la palabra y la utilizo con <risa> con comillas, coquetura ...en el sentido efectivamente de ser cuidadosos... ...es decir, un, un texto bien redactado... ...con un contenido importante... ...y con falta de ortografía... ¿eh? ...pues se, se le va de repente todo el brillo. Uh -huh. Esther, yo sé que tú no eres lingüista... ...pero sé que te encanta me apasiona esta, sí, la esta es que materia... Me mucho. <risas> ...y tú piensas que tal cual van las cosas... Ah. Eh, ...esta inercia que parece que llevamos... ...de escribir eh, pues eh, de cierta manera... Sí. Eh, ...sin seguir las reglas... ...y que cada vez se ve más, pues como digo... ...en esos blogs, en esas sí, sí. eh, páginas web, en esas... Eh, ...en, sí, en, en todo lo que... ...en ese inscritas. mundo en el que nos hemos sumergido de Internet... y en el que ya no podemos vivir... Eh, ...¿crees que va a desvirtuar de alguna manera la ortografía? Eh, no, no si nos preocupamos de que sea así... ...es decir, porque no hemos hablado de un capítulo importante... ¿eh? Eh, depende de lo que uno quiera hacer con sus conocimientos Verás, mira, eh, yo le digo a mucha gente que algunos de nosotros partimos con ventaja Verás, los que tenemos la costumbre de leer Y de una forma muy particular aquellos que tenemos la costumbre de leer la Biblia uh -huh. Por ejemplo, ya estamos eh, inmunizados contra algunas cosas ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es un libro con un lenguaje muy rico Es un libro, por ejemplo, en el que uno puede leer la palabra de nuevo ¿m? Que habitualmente la gente no, no conoce O la palabra, ¿verdad? Estamos acostumbrados a utilizar palabras eh, técnicas, palabras cultas, y estamos acostumbrados a leer un libro que está muy bien redactado. ¿Me uh -huh. explico? Es decir, eh, eh, el problema es que nosotros, la sociedad actual, es una sociedad que lee poco. Y lo que lee está mal escrito, mal acentuado y mal puntuado. Uh -huh. Estaríamos perfectamente inmunizados contra cualquier cosa, porque repito, yo también puedo utilizar expresiones, puedo inventar palabras, puedo hacer juegos de lenguaje, que de hecho me gusta, ¿no? Eh, puede utilizar incluso pues, hablar a los que nos gusta y tenemos cierto nivel o un nivel ya que empieza a ser importante de, de una lengua extranjera, eh, pues podemos hacer incluso juegos de palabras. Cuando estamos con personas que también hablan inglés, pues mezclamos a veces y hacemos juegos de palabras. Pero esto se puede hacer si uno tiene una base mm, eh, que está bien, eh, bien eh, cimentada, si ¿no? uh -huh. la base está bien, bien construida. Bien. Pero claro, eh, si nosotros no leemos, lo poco que leemos está mal acentuado, ...mal puntuado, son frases que no tienen sentido... ...los verbos están escritos de cualquier forma... ...utilizamos el lenguaje empobrecido... ¿Mm? Uh -huh. ...uno de los problemas de la gente joven... ...es la cantidad de palabras que utilizan... ...es decir, su riqueza de vocabulario... ...evidentemente, una persona que esté acostumbrada a leer... ...tiene, sin darse cuenta... ...una ampliación del vocabulario... ...pero súper importante... ¿Mm? ...y utiliza el lenguaje con mayor corrección... ...el problema es este, que no leemos... Por lo tanto, si no leemos, no nos acostumbramos a leer. Tú lo dices muy bien, si yo estoy leyendo continuamente textos mal puntuados, tarde o temprano, probablemente, por, por, por asimilación, dejaré de escribir bien. Uh -huh. Es posible, es posible. Pero claro, pensemos al contrario. Bueno, ¿y si me dedico a leer textos bien puntuados? ¿Y si me dedico a intentar corregir... Los fallos, sí, sí, si, no sé, a veces, por ejemplo, no te llama la atención que tú le escribes a alguien un correo electrónico, por ejemplo, uh -huh. y resulta, estoy pensando en alguien muy concreto, tú le escribes un correo y pones gente con G, ¿cómo uh -huh. es posible que te mande el correo de vuelta y ponga gente con J? Yo, yo, yo, yo, Claro. Pues, pues es así. Mira Esther, yo creo que lo hace queriendo, porque sabe que te duele la vista. Sí, sí, sí, sí bueno, <risa> <Dice> porque, ahora... <risa> como Yo suelo decir así un poco, es un poco, un poco gráfico, como que te dieran una patada en el hígado, ¿no? Tú, ay, un dolor ahí y dices, pero esto no se puede poner así, si es que duele la vista, gente con J. Pero como esto, ¿eh? dices tú, pero no acabas de ver escrito el correo y te manda tres palabras de vuelta de lo que le has escrito para contestarte, por ejemplo, no a, a un planteamiento y todo mal. Vs, V, J en lugar de G, no existe el punto, no existe el punto y coma, las tildes desaparecen. Es decir, no lo sé, no sé si es culpa de los profesores de, de lengua, no sé si es culpa de, de todas y todos. Yo Pero entiendo, es una tendencia, ¿no? Yo entiendo que habría que leer más uh -huh. y habría que leer libros. Y habría que, no sé, pues de alguna forma interiorizar otra vez las normas ortográficas, ¿eh? Muy, muy importante. Ya lo creo que sí. Entiendo que sí. Y, y a intentar expresarnos con un poquito más de corrección. Uh -huh. ¿Eh, ¿Verdad? Buscar más en el diccionario. Hay una cosa estupenda que se llama diccionario. Los que tenemos el ordenador delante sabemos... Pero eso sale es? por Internet, porque y si no, no lo queremos. que sale todo. <ríe> Hoy en día ya me parece a mí que todo lo que sea, que no, sea, no esté dentro de esta cajita cuadrada, pues ya parece como claro, que pero, no interesa tanto, ¿no? Me, ¿no? no me Son los peligros, los peligros de Internet. De, de, de que la gente se deseduca, porque en la cajita cuadrada también está el diccionario de la RAE. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Yo cuando tengo una duda, os, os lo garantizo y además lo hago muchísimo, cuando a lo mejor utilizo o pienso una palabra ¿eh? y digo, anda, pues no estoy segura de que la esté empleando bien, rápidamente, diccionario RAE, busco la palabra, lo compruebo, Y aprendo. Bueno, Esther, pues el tiempo se nos ha ido. Aquí me hace enseñas como que ya. Uh -huh. Así que bueno, podríamos hablar un poquito más sobre este tema, pero lo vamos uh -huh. a dejar aquí. Uh -huh. Como recomendación, que leamos un poquito más. Que, eh, que tenemos más. que leer un que poquito libros más. Libros bien escritos, un es. lenguaje culto y, y bueno, pues que leamos y escribamos más. y de esta forma iremos interiorizando algo tan importante como la ortografía. Y que le demos el valor que tiene, que la desde tiene, luego está ahí, es parte de nuestra nombre. cultura. Así es. Esther, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el próximo viernes, ¿te igualmente, parece? me cuento con vosotros. Feliz sábado y feliz semana. Muchas gracias, igualmente. Hasta, Hasta luego. Chao. Bienvenidos amigos, hemos llegado al final de la edición de hoy, gracias Esther por estar con nosotros, te enviamos un cordial saludo como siempre y aprenderemos a escribir bien los mensajes en el móvil, no te preocupes, cuando te enviamos... Pues, queridos amigos, terminamos la edición semanal. Estamos con uh, todos vosotros, si, que si lo preferís, el lunes también a la hora en punto. Gracias por estar ahí. Y terminar, como siempre, pues con un texto bíblico. Un texto que me ha recordado algunas cosas importantes en esta mañana. Se encuentra en Proverbios, capítulo 11, versículo 27, que dice... El que busca el bien se procura a favor, mas el que busca el mal, este le saldrá a su encuentro. No olvidéis, el bien y el mal... A veces es una decisión nuestra. Cuanto mejor lo hagamos, mejor tendremos la vida en este mundo. Nos escuchamos amigos. Hasta el lunes.